¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy Buenas bien. Me contestó con una pregunta. ¿Está bien o no? Yo estoy bárbara. Ah, bueno, así sí, Varela. Bien, muy bien. ¿Y usted parece un jesuita? Ahí está, ¿verdad? otra pregunta. <risa> los jesuitas. Sí, yo no. estoy bien también, ¿eh? yo bien. Sí, sí, sí, muy bien. ¿Por qué está usted hecho también? Jesuita? Sí. ¿Por qué está hecho un jesuita? Los jesuitas tenían la costumbre de contestar con otra pregunta, costumbre que después fue tomada con, por los psicoanalistas. Claro, ah, más. mirá. ¿eh? Ay, pero ¿Cómo me apabullás con lo que sabes. Viste, por no es cierto, pero no importa. primero los echaron a los jesuitas por hacer tantas preguntas. Bueno, les decimos Graciela, ¿cómo se comunican los oyentes con Argentina Tiene Historia? Como no, estamos como siempre en el cero 8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local para que no gasten mucho. Nuestro mail argentina tiene historia arroba .gov ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores argentinatienhistoria.blogspot.com Y ahora va a tener que acompañarme. Chapita te amenaza sonriente Él no es tan malo Obediente y habrán enseñado a portarse así en la escuela de hombres sin frente. Chapita dice que me va a llevar para de devoto, pero no es verdad. Te busca por triste pide como pidiendo perdón y se esconde a la luz del sol del día en argentina tiene historia las policías bravas leemos trabajos históricos de los años 30 y se habla ya de policías bravas en la provincia de buenos aires en córdoba en otras regiones del país leemos trabajos de los años 60 se habla de policías bravas y en el 2011 también Cuando se habla insistentemente de inseguridad, por ejemplo, ¿se está diciendo que las policías no dan abasto frente al delito o que son parte del mismo problema? Estos son algunos de los temas que hoy vamos a ver con nuestro invitado del día, Marcelo Saín. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Le contamos a los oyentes, Marcelo Saín es especialista en seguridad, ex secretario de seguridad bonaerense y ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esto de las policías bravas, decía de verdad, me encontraba con texto de los años 30 que ya se hablaba de policías bravas. Bueno, son, han sido históricamente un instrumento de, de gestión de gobierno del Estado y el Estado en general ha sido autoritario. Uh -huh. eh, no habría razón para, para que no, no, no hubiera sido de otra manera, porque en verdad este, cuando las policías más o menos con el formato moderno se crean en la Argentina... Eh, en 1880 la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la Policía de Capital pervivió con ese formato hasta mediados del siglo, eh, me refiero al siglo XX, ahí se crea. Han sido grandes instrumentos de gestión política de los gobiernos de turno, tanto democrático como autoritario, pero siempre con una impronta fuertemente autoritaria ¿no? y de vigilancia de la población. Por ejemplo, los caudillos conservadores en la provincia de Buenos Aires, Fresco, Barceló y demás, tenían un entramado con la policía impresionante que les garantizaba no solo el fraude, sino el control de la población que pudiera resistir su política. Vos sabés que el caso de Fresco es un caso muy particular, porque en verdad, cuando Fresco llega al gobierno de la, de la provincia, intenta quitar la influencia de los dirigentes conservadores de su propio partido, pero que no le respondían a él... Eh, con los comisarios de cada uno de los lugares. La policía de la provincia era muy poco institucionalizada, entonces los comisarios eran elegidos y hacían toda su carrera en cada uno de los municipios. Eran financiados mayoritariamente por los municipios y tenía muy poco nivel de concentración la decisión sobre la policía por parte del gobernador y la estructura central de gobierno de La Plata. Entonces Fresco intenta central. todo un proceso de centralización sí. que fracasa y que sí logra una década después, el peronismo durante el gobierno de Mercante, con, con uno, un, un coronel que fue designado al frente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que fue Marciliach, eh, y que fue una persona que sí tuvo éxito en crear las condiciones para poder concentrar y hacer de la Policía de la Provincia de Buenos Aires una institución fuertemente centralista. Pero la idea era quitar la influencia de los intendentes sobre los comisarios y evitar la corruptela que había entre intendentes y comisarios en el lugar, el juego, porque después, ya regulaban la prostitución y el juego clandestino en la claro, época. Yo te iba a preguntar porque eh, debe, debe haber, yo quiero creer que lo hay, que hay una, una certeza en, en mucha gente que se acerca a la carrera policial de que verdaderamente es un instrumento, de prevención, justicia. Yo quiero creer que hay buenas voluntades también dentro, dentro de las carreras policiales. Hay, eh, ¿Cuándo nace como una suerte, hay como una doctrina en, en el tema policial? ¿Hay como un, un libro, digo, que es el que marca las distintas carreras desde sus inicios, una manera de contar para qué sirve una policía? Depende qué relato. Si Porque, es el relato de allá en 1800... No, no. Las instituciones cuando comienzan a conformarse van haciendo todo una suerte de de relato, de relato histórico de sí mismo. Vos pensá que las policías cuando se crean en la Argentina, en la mayoría de las provincias, emulan grandes estructuras militares y en claro. general se le, se le otorga la facultad de crear esas policías a militares retirados o militares en actividad. Entonces, el modelo de Fuerza Armada, y en este caso de Fuerza Armada Policial, es el modelo de las Fuerzas Armadas y, y no solamente en el plano organizativo también a nivel de doctrina pesa mucho el tema de la ocupación territorial vos pensás que las policías se forman en un momento en el cual los estados provinciales o el estado federal todavía no está consolidado y entonces las policías son un gran instrumento de gestión de, no solamente de las conflictividades o de la problemática del delito que en verdad ocupaba un, un, un escaso menor. rango en, entre sus tareas, sino que es un instrumento de gestión de gobierno integral, eh, particularmente en zonas de fronteras. Vos fíjate que en la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que, que era la Policía del Interior, la vieja Policía del Interior, los rondines a caballo, eran el gran instrumento, y, era, y eran los destacamentos policiales de la época el, la, la única presencia estatal en, la, en las zonas más recónditas de la provincia de Buenos la Aires. La partida. Claro, y fue así entre, entre, o sea, era una verdadera Policía de Fronteras, si claro. vos querés también. En esas zonas de seguridad fronterizas. Y fue así durante 50 años. Yo te reitero, se conforma como una, eh, lo que podemos denominar, una policía moderna, una policía eh, con, con órdenes centralizadas y demás. En, entre el año 45 y 48 que hay un proceso de cambio muy importante. O sea que, fíjate vos, el pasaron tiempo. 70 años desde el momento de su creación a través de la ley presupuestaria de 1880. Ahora, ¿qué va a pasar cuando cae el peronismo? ¿Cambia esa no, realidad? Continúa, no, continúa, continúa inclusive ahí se consolida, digamos, los años 50 y 60... A todas las facultades que tenían de vigilancia de la población se le suma lo que es el control de los desórdenes. Por eso el Código de Faltas pasa a ser el gran instrumento de disciplinamiento social de las policías y la facultad de los edictos. Ajá. Y esto tanto edictos, en, en la capital, las claro, fue algo, un instrumento importante. Yo diría, esto es, es, es interesante tenerlo en cuenta porque lo que nos va a mostrar esto es que durante los periodos democráticos o semidemocráticos de los años 60, fueron instrumentos de disciplinamiento social de los sectores populares y también de control político de los sectores de la oposición. Pero durante las dos últimas dictaduras, el Onganiato por un lado, pero fundamentalmente el proceso de organización nacional, ahí adquieren la impronta de grandes aparatos apéndice de, de la estructura represiva de los gobiernos militares. Pero yo tengo la impresión de que en esas etapas, fundamentalmente en la última dictadura se generalizan ciertas prácticas, yo mencionaría algunas de ellas, por ejemplo, la zona liberada para operar las patotas, eh, la tortura como mecanismo de inteligencia, de obtención de información y de investigación, y el autofinanciamiento de las patotas. Exactamente. Pero en realidad el formato institucional, la doctrina de ocupación territorial, de vigilancia de la población, es decimonónica. No es, no es el resultado de las no dictaduras. En no en ese momento no, no. las dictaduras. Esa visión de que en la postdictadura hay que reformar es, estas instituciones porque son un gran artilugio y, una gran, y un, un gran enclave dictatorial, es solamente en estos aspectos. Uh -huh. Porque en todo lo demás, digamos que son instituciones de 100 años de construcción política y político-institucional. Por eso destaco mucho que el cambio de esto es un cambio político. Uh -huh. eh, yo te quiero hacer una pregunta. Hablabas entre la relación entre el Estado, fundamentalmente entre el gobierno y la policía. Y te pregunto por la relación entre la policía y el poder judicial, desde los viejos jueces de paz del siglo XIX hasta época más reciente. ¿Cómo ves esa relación o esa... porque tenía que estar supeditado teóricamente? Yo, yo creo que ha sido un proceso bastante análogo al vínculo entre gobierno político y, y policía. También hubo una suerte de delegación. Con un, con un elemento importante que es nuestra justicia, es, es, es por ahí una generalización un poco eh, amplia, pero vale la pena mencionarla. La, la justicia en sus distintas facetas, tanto las justicias provinciales como la nacional como la federal, han tenido un rechazo enorme a crear sus propios servicios periciales y sus propios detectives o servicios de investigaciones. Para englobarlo todo esto en el concepto de policía judicial. ¿Por qué? ¿Pero podrían hacerlo? Sí, de hecho, por ejemplo, sí. la Provincia de Buenos Aires tiene la Existen. ley del Ministerio Público que creó formalmente sí. la policía judicial, pero nunca se constituyó orgánicamente. Y yo creo que acá hay una suerte de pacto, como lo ha habido con la política en donde a la justicia eh, no se quiere ensuciar la, la, los pies en el barro de tener que gestionar una institución policial, y por otro lado, digamos, va delegando gran parte de la instrucción, históricamente hablando, la instrucción de los sumarios, las investigaciones criminales, en la propia institución policial. Y creo que aquí se da una suerte de manipulación, de pacto, de reciprocidad y de protección entre justicia y policía esto brava. Esto es malo, digamos, esto es malo sí. que deleguen, ¿por qué? Sí, mira, es malo de los dos lados. Eh, del lado de la justicia, porque la justicia debería tener eh, hoy, a esta altura, de la complejidad de los temas que la justicia penal tiene que atender, debería tener su, su propio servicio pericial y su propio servicio de detectives. Quizá muchas tareas investigativas dependan y, y van a seguir dependiendo de las policías administrativas y tendrán que convocarlas. Pero si tiene su propia estructura de investigadores y tiene su propia estructura pericial, ya va a haber un nivel de independencia mayor de las investigaciones criminales y de menor contaminación política. Y el poder político no tiene mucho interés de esto, en esto Ajá. porque el hecho de, de que la tarea eh, policial de la justicia, la, la desarrolle de la policía administrativa, le permite a la política tener injerencia sobre las causas judiciales. Ajá. Eh, si uno como jefe de policía llama a un subordinado que está en el marco de una investigación compleja y que le importa el poder político al propio jefe de la policía le dice, dígame lo que está pasando en esa causa, ningún subordinado te va a decir, no, mire, hay secreto de sumario, doctor. Uh -huh. Entonces acá hay una suerte de injerencia muy importante de la política este, en las causas judiciales y entonces acá hay, reitero, un concernimiento mutuo entre un lado y el otro. Una cosa que te... Quiero dejarla para, después de unos instantes eh, que venimos con unos anuncios, le vamos a seguir preguntando a Marcelo Sain sobre las policías bravas eh, y, y vamos a ver un poco qué pasa cuando hablamos del papel de las dictaduras en perfeccionar ciertas lacras que ya tenía la policía. ¿Qué pasa a partir de que vuelve la democracia? Lo vamos a ver unos instantes. Okay. Seguimos entonces con nuestro invitado de hoy, Marcelo Sain. Tiene historia, historia con Jorge Alperín, Nora Chart y Santiago Barimare. Cortitas de la historia. En 1934, el interventor de la Asociación de Fútbol Ernesto Malbec aprobó un proyecto para que los equipos con poca cantidad de socios no participaran del torneo superior de fútbol. De esta manera, Tigre y Quilmes no pudieron competir. Y otros equipos, como Argentinos Juniors, debieron fusionarse con un vecino, Atlanta. La insólita medida solo corrió para el campeonato del año 34. Seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, el especialista en seguridad, Marcelo Sain, ex exsecretario de Seguridad bonaerense y ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. ¿No fue mejor con la policía una vez que recuperamos la democracia? No, es al día de hoy la gran deuda pendiente institucional en materia de asuntos de la seguridad y de la violencia de la democracia argentina en su conjunto. Mirá, para no ir al caso de las provincias solo en el plano federal, nunca ha sido objeto de ningún tipo de debate institucional, con esto digo, los sucesivos oficialismos y las sucesivas oposiciones parlamentarias, nunca fue objeto de debate institucional la función de la policía en la democracia. ¿Por qué cuesta tanto? Bueno, hay, yo creo que hay un rechazo, un repudio muy grande a hacerse cargo de, de algo básico... Como, que estructura el principio de gestión de los conflictos en democracia, que es la conducción política de las policías. Quien conduce se responsabiliza, quien delega se responsabiliza por lo que hace el delegado, en este caso las policías, pero la responsabilidad es menos evidente. En cambio, quien asume la conducción tiene que tomar ciertos recaudos, tiene que financiar esa institución, por ende ya tiene que limitar las recaudaciones ilegales que históricamente han perpetrado esas policías. Tiene claro. que hacerse cargo de las prácticas abusivas que son reproducidas históricamente por las policías. Tiene, Romper que las cargo, cajas. tiene que hacerse cargo de las condiciones de trabajo de los policías, que es una de las burocracias más indigentes de nuestro país y con más desprotección laboral sin que nadie se altere cuando un policía muere en el ejercicio de sus funciones no es un trabajador que muere es, es un policía que muere, que es distinto eh, tiene que hacerse cargo en definitiva de gestionar conflictos y yo creo que la democracia de nuestro país y toda su dirigencia política todavía es recipiendaria de aquella vieja lucha contra los aparatos represivos de las dictaduras y entonces ven en estos aparatos parte de aquellos resabios pero ya han pasado casi 30 años Y, y evidentemente hay una irresponsabilidad política soberana. Entonces nunca se ha debatido. Fíjate vos, las cuatro fuerzas federales de seguridad, exceptuó la última, la Policía federal Portugal, porque fue creada en democracia y es la única policía creada en democracia, todavía tienen leyes orgánicas que la han constituido y que perpetúan sus funciones y sus organizaciones de épocas dictatoriales. El caso más patético es la Policía Federal Argentina. Sí, yo quería preguntarle porque obviamente este es un debate cultural. Digo, es un debate que arranca, como vos decís, en las dirigencias, pero que también se tiene que desparramar de alguna manera en la sociedad. Porque esta construcción de que no importa que se muera un policía es una construcción que vos ves en los, los debates que arman en televisión o la construcción, a veces construcción que hacen los medios de comunicación frente a la gente que pide mano dura porque murió un policía y entonces le reclama a los organismos de derechos humanos que mide parejo para todos lados. ¿no? Es una discusión muy potente, que para mí es un cambio cultural. ¿Cuáles serían las primeras cosas para ese cambio cultural que se debería haber hecho, digo, como vos decís, hace, no sé, 15 años? Man, si, si solamente... Yo creo que no es solamente cultural. No, yo creo que es si, una pata importante. Decir que es solamente cultural, me parece que, y lo digo con respeto y con cariño hacia vos, es, es patear la pelota fuera del campo, porque... Eh, después de 30 años decir que esto es una cuestión cultural. No, yo cual... empecé diciéndote que había una responsabilidad de las dirigencias y en eso estamos totalmente sí. de acuerdo. Ahora digo, ¿cómo hacemos para cambiar la cabeza de las personas que debe acompañar el cambio dirigencial? A Eso digo. Primero los dirigentes. Y empujarlo. Primero los dirigentes, porque por algo son dirigentes. O si no, digamos, son de alguna manera surfistas de la ola de las tendencias culturales. Mm. Si sos dirigente, vos sos el que, eh, cuando tenés responsabilidades de gobierno, cuando te postulás... Para un cargo ejecutivo tenés que saber que tenés responsabilidades de conducción que son indelegables en uh -huh. democracia. Las policías, los servicios de inteligencia y los ejércitos o las fuerzas armadas en general. Si tenés algún problema anímico, deberías ir al psicólogo. Si no, no te hagas político profesional y no postules para ser gobernante. Si no estás con, con esto. Porque en torno de esta cuestión cultural y de este rechazo cultural, lo que termina siendo, fundamentalmente, uh -huh. los gobernantes progresistas, es reproduciendo y ocultando todo lo que son los resabios de las dictaduras y de estas policías bravas, que siguen regulando el delito, controlan regulando el delito, y es, hoy es más que evidente eso, que siguen disciplinando a los sectores populares pobres, como lo vimos en José Lón Suárez, o como vimos al pibe que matan en noviembre del 2009 a la, salida, a la entrada del recital de viejas locas en el estadio de Vélez, y lo dejaron moribundo ahí, muere a los pocos días... Digamos, cuando vos conducís un Estado, vos tenés que hacerte cargo de esto, porque si vos dejás que eso se perpetúe tal como está, estás perpetuando un enclave autoritario. Totalmente de acuerdo. Eh, vamos a escuchar unos mensajes que llegan de los oyentes de Argentina Tiene Sí, buenas tardes. Las policías bravas son parte del delito, y creo que todas las policías, es decir, tienen un problema de mafias adentro, que la tienen que sacar, si no, se pudre, hasta pudrir ir a la fuerza. Chao, de Floresta. La policía brava en la provincia de Santa Fe, en tiempo de la forestal, fue usada para reprimir a los trabajadores del monte. Muchas letras, poesías, canciones del chaco santafesino reflejan aquella época de la policía brava. Mario Millán Medina, un autor santafesino, tiene un montón de chamamé como La Guampada, un montón de, de temas que hacen referencia a ese estilo de represión que ejercían las policías. Sí, buenas tardes, soy Juan de Palermo. Bueno, sobre la naturaleza y la finalidad de la policía, conviene no perder de vista la literatura. Con leer a Víctor Hugo Dickens, y acá en la Argentina, los cuentos de Fray Mocho, cuando alegremente describe que se torturaba a los opositores con el cepo, en 1905 más o menos, eh, explicamos el fenómeno policial. El Estado la necesita de esa manera y por eso es... Bueno, los oyentes, eh, compartiendo este tema tan fuerte de las policías bravas. Santiago. Sí, yo te quería hacer una, una, una pregunta, porque estamos hablando de la institución política, los políticos, que es algo que se renueva, que se cambia cada seis años, cada cuatro años, cada doce años, se, se interrumpe por una dictadura. En cambio, la institución policial, desde la época del Martín Fierro prácticamente, que viene eh, con las mismas prácticas y que sigue, o sea, es muy difícil lo que yo digo, es que más allá del voluntarismo, de la intención, de la capacidad, esto es una pelea. Esto, esto no es que uno está solo y dice, yo voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro, porque hemos escuchado a muchos que vinieron y dijeron, voy a cambiar. pero Y mientras tanto, como el otro que hace, yo creo que estamos frente a una policía brava que tiene más de 100 años de historia, ¿no es cierto?, y, y, y de estructura. No sé vos si... Santiago, yo, yo te, te, te invito a que lo pensemos de otra manera. Esta policía brava no es que se perpetúa porque resiste exitosamente a, lo, a, la, a la intención generalmente voluntarista de la política de cambiarlos. La política no la quiere cambiar porque le es útil políticamente. Y le es útil políticamente, yo señalaría, por tres grandes razones. Primero, es una policía que de alguna manera cuando regula el delito lleva el delito a un nivel, a una envergadura que lo hace tolerable política y socialmente, limándole todas las aristas para que pueda perpetuarse en el tiempo. Vos lo ves con el tema del narcotráfico, paulatinamente va creciendo bajo la regulación policial, no se nota social, socialmente y por ende no genera escándalos políticamente, pero cada día tenemos más redes en un mercado interno que hace 15 años no existía y que hoy está bastante sofisticado Eso es regular delito. Entonces, es una forma de control, porque lo tiene apagado políticamente el problema, lo tiene acallado de alguna manera, aunque es una inversión de crisis a futuro, sin lugar a duda. Segundo lugar, segunda gran función, disciplina sectores populares, disciplina los sectores para los cuales no hay política de incorporación al mercado a las relaciones formales, a las regulaciones, los sectores que están claramente excluidos de la sociedad. Está claro de que ha habido una incorporación muy importante, una reducción de pobreza e indigencia en los últimos años, pero también aquellos sectores que han, que han permanecido en la indigencia son mucho más indigentes que hace 10 años, y allí para eso, como di, dije en algún artículo, palos y a la bolsa, y para eso sirve la policía, la policía tiene una doctrina muy fuerte de disciplinamiento de eso, y eso a la política le sirve, y en tercer lugar, Nuestras instituciones policiales mayoritariamente no se pueden financiar con el Tesoro Nacional. Son financiadas con la recaudación ilegal. Más, algunas más, otras menos. Gran parte de su funcionamiento no es financiado sino a través de este conjunto eh, complejo de dispositivos. Entonces Esto lo convierte en un instrumento de gestión de los conflictos que sigue siendo útil a la política. Bueno, pero la política también tiene nuevas prioridades y vamos a ver en la segunda parte del programa... ¿Qué alternativas tenemos? ¿Cómo se reconstruye un tejido para tener una policía genuinamente democrática y con verdadero control civil? Seguimos conversando, luego de las noticias de Radio Nacional, con Marcelo Saín, especialista en seguridad sobre las policías bravas. Seguimos con nuestro invitado de hoy, el especialista en seguridad, Marcelo Sain, viendo un poco todo el proceso de las policías bravas que no se inventaron en los años ni 70, ni vienen 60, de mucho más atrás, no. ni 60. Ahora, cuando yo me imagino, si la policía nace como una fuerza de disciplinamiento social, me imagino... Cuando Argentina sufre un, lo que se llamó el aluvión inmigratorio, millones de personas se agregan a la población provenientes de, otro, de otras lenguas, de otras costumbres, de otros países. ¿Qué hace la policía en ese momento? Incluso se nutre de inmigrantes, ¿no? Oh, no. Bueno, en, en general todo el tema migratorio siempre migratorio de los sectores populares, sí. fundamentalmente. Sí, claro. y, y ya estamos en la década del 20 y del 30 en adelante, han sido objeto de, de una fuerte intervención represiva por parte de la policía. Uh -huh. Había una vinculación muy fuerte históricamente entre estos migrantes, el delito, siempre lo extraño, lo ajeno, lo distinto, lo de otro lado. Pero también esto, pero como un dispositivo... Y lo Ramón Falcón, ¿no? Por, el, por eso, por eso. Durísimo, jefe de policía. Terrible. Pero también con el migrante interno, el cabecita negra. Claro. O sea, era, era la misma lógica, lo importante era, eh, eh, fundamentalmente, en el timing de las grandes ciudades, uh -huh. aquel que es externo a esas grandes ciudades. Y esto es muy difícil del punto, sostenerlo desde el punto de vista sociológico, porque en verdad las ciudades se constituyen a partir de ese proceso migratorio en los sí. años 30 y 40, eh, y en verdad es... Pero esto tenía que ver con una forma de control ya de, de, de la población. Fíjate vos, la policía de la capital en la década del 20... Uh -huh. Primero comienza con la famosa, bueno, ya fines del siglo anterior a este, al, al ya fines del siglo XIX. Comienza con la con la galería de ladrones, galería de ladrones conocidos, alguna fotografía, cuando se incorpora la fotografía claro. como reconocimiento biométrico y demás. Y después, paulatinamente, hacia los años 20 y 30, comienza a ser masivo ya lo que es la vigilancia general de la población a través de la identificación de la población por vía de la administración de su documento. Uh -huh. Cosa que estamos en la antesala de su fin. Sí. Ya sí. No, no se sometía, a ver, ya no se trataba Esa. de archivos de sospechosos. Sino o sea, de, de base de, de datos. Sino de base de datos de toda la población porque la policía se comienza a convertir en, en un gran panóptico de disciplinamiento general de la población y por ende empieza a tener este tipo de cuestiones. Fíjate vos que nunca fue puesto en tela de juicio esto. Ajá. Y hoy, en el discurso oficial que justifica que dejen de hacer pasaportes y cédulas de identidad, tampoco está este tema. Está el tema de que hay un montón de policías que están desarrollando tareas administrativas y que tienen que estar en la calle. Ajá. Pero no de que en verdad la Policía Federal Argentina parece la Stasi, digamos, de, de, de Alemania del Este, porque tiene el reservorio de cerca de 25 millones de archivos personales, individuales, sin ningún tipo de acceso por parte de ninguna instancia estatal que no sea la propia jefatura de policía. Es interesante eh, eh, ver algunas, algunas facultades que, si vos me permitís, yo quisiera leerlo, eh, y después les voy a decir de qué se trata esto. Dice, dice así, un artículo de, una, de un decreto ley, dice, los prontuarios y fichas de identidad son documentos de carácter oficial y reservados, Los prontuarios y fichas de identidad. Ajá. Eh, están destinados a la identificación de las personas, constituyendo re, eh, registros privados a cargo de la Policía Federal para uso exclusivo de la misma. No deben remitirse a requerimiento de ninguna autoridad. Artículo 76 del decreto ley 333. Esta es la ley orgánica de la Policía Federal actualmente vigente. Uh -huh. ¿Y es la data ahora? Sí. Vaya y presente un recurso de data para saber qué información tiene la Policía Federal Ahora, sobre usted, a ver si consigue algo. ¿Por qué la dirigencia política, y la sociedad tampoco parece haber una presión, no lo cambia esto? ¿Por qué las, los partidos en general no tienen una iniciativa de decir esto hay que cambiarlo? Sea, no parece un tema que tenga prensa. Bueno, creo que hay un conjunto de factores. Algunos los mencionamos anteriormente, de, de que es un instrumento útil, pero aquellos que no quisieran hacer uso de ese instrumento útil, creo que hay una combinación de dos cosas que también son bastante fatales, políticamente hablando. Una es el desconocimiento y la ignorancia y la repulsión en general por aprender estos temas. Los partidos no han formado cuadros de gestión en la materia. Hay, los partidos tienen administradores, gestores, referentes en materia de desarrollo social, de gestión laboral, de derechos humanos, en materia de, de desarrollo institucional, pero no en materia de seguridad pública. Es como que hay un repudio político muy fuerte que tiene que ver con una herencia cultural, como señalaba la compañera de hace... Y en segundo lugar, creo que a veces es exitosa la relativa extorsión de ciertas policías corporativas que cuando ven la posibilidad de algún cambio, in... inflacionan delitos que son sensibles políticamente. Te iba a decir... Roban plantan bancos. Bien. Plantan muertos. Ah, plantan plantan muertos, muertos, te tiran cadáveres. Cuando nosotros llegamos al Ministerio en agosto del año 2002, el primer día, ¿no? en la Provincia de Buenos Aires, Juan Picafilo sí. Ministro, yo Viceministro, el primer día apareció un cadáver, una persona que había sido asesinado con un balazo de 22 en la cabeza, que estaba abrazado a un árbol en el Parque Pereira Iraola, eh, y encadenado, eh, y encadenado a, una, a dos esposas policiales. Clarito mensaje, esto va a ser así. En realidad se ve que era una persona que de alguna manera iban a ajustar, Se trataba de, de un financista de, de Avellaneda, pero se les ocurrió dejarlos abrazado de un árbol el cadáver con, con un él. tiro en la cabeza en la entrada de la capital de la provincia de Buenos Aires. Digo, estas cosas te muestran claramente de que en realidad hay extorsiones mafiosas que intentan preservar este tipo de cuestiones y a veces son exitosas, y mucho más en un año electoral donde... Bueno, el ABC diría no es un buen negocio iniciar un proceso de reforma en un contexto así. Ahora, en un contexto donde también los medios fogonean la idea de la inseguridad. De la construcción Digo, mediática. Muy... Claro, con lo cual eh, la policía le dan a la policía la posibilidad de decir yo te puedo complicar el problema, digamos. ¿no? Está bien, los medios magnifican, pero del otro lado tampoco hay un discurso alternativo por parte de la política y también habría medios que de alguna manera serían recipiendarios de un contradiscurso extorsivo por parte de la policía. ¿No? ¿Cuántos dirigentes políticos salen a cruzar este discurso? Muy pocos. Yo recuerdo uno solo, Arlañán. Cuando Bloomberg juntó 150.000 personas en el año 2004... Todo indicaba que no era políticamente correcto ir en contra de ese discurso. Dañán lo fue, era Ministro de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires. Uh -huh. O sea que fue políticamente en contra de lo, de, de, ver, del reclamo masivo de los sectores medios urbanos en la Argentina. Uh -huh. Y mantuvo un contradiscurso. Y denunció como un discurso autoritario e inútil para garantizar seguridad. Y lo mantuvo políticamente y lo sostuvo el gobernador Solá políticamente, eso es un buen ejemplo de lo que es un contradiscurso. Sí, también hubo otros. Pero no, no pululan mucho en la clase política argentina estos contradiscursos. No, no, no, pero yo creo que hay una construcción que se está llevando a cabo en todo caso respecto de este tema, porque lo que principalmente hay, entiendo, es en, las, en los progresismos esta idea de que es un tema que no sé cómo se pensaba arreglar, si implosionando, pero no interviniendo. Y creo que la intervención que vos acabas de marcar del tema de retirar los documentos y tantas otras cuestiones que parecen menores y que visualizadas de afuera, com, como para la gente no es importante quién le da el documento, sino quién se lo dé. Digo, eh, esto que es una medida importante, no, no es mediáticamente importante porque no quieren que lo sea importante. Digo, y tampoco. Lo importante, porque la Ministra Garré por lo menos hasta ahora en el plano discursivo, ha tenido la valentía de tener un diagnóstico correcto sobre este tema. Exacto. Y ella plantea con claridad que el problema es el autogobierno policial y Exacto. la histórica delegación de la política del gobierno Exacto. de la seguridad en las policías. O bueno, está frente... conceptualmente colocado, encarrilado. encarrilado el tema. El tema Ahora hay que ser. traducirlo a medidas institucionales y llevar a cabo un proceso de reforma que requiere de consensos políticos y democráticos. Pero volvamos a la historia. Sí, sí, a, a, sí, yo insisto sí, no, no, que pero... es una pelea que no es únicamente no, decisión es una de una de las partes. Diría Carlín Calvo, es una, es una lucha. Es una lucha. Toda reforma, <risa> toda reforma que toca intereses históricos sociales, económicos, políticos e institucionales va a tener resistencia y es una lucha de poder. Esta... Y solo se puede viabilizar si hay una correlación de poder favorable. Por, el, por ende, la reforma no es solo plan y discurso, Ajá. es construir poder, inclusive ¿sí? dentro de la propia institución policial. Que... Y yo... Ahora... acaba una de las cosas que vos señalabas al principio, se requiere de una estructura de gestión para esto. Exactamente. Ahora, si no... que, que la... aparezca Arlaneans y Marcelo Sainz en en la gestión de los últimos años. ¿Está indicando algo, supongo, o no? Claro. ¿Es una, una isla o es una señal de que hay una voluntad en, el, en la dirigencia de cambiar cosas? Bueno, yo creo que sí. El problema es que en las dos experiencias, fundamentalmente la experiencia más importante que ha sido la Arlañán por, por, por el tipo de policía que se trataba y la masividad... Ha habido una rápida contrarreforma llevada adelante por Cioli, exitosa en este punto, y ha habido una vuelta atrás eh, en muchos aspectos. En la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la actual conducción también es una conducción que, no porque esté en contra del modelo, sino porque no sabe cómo profundizarlo, también está en una suerte de contrarreforma, de desatención de los cambios institucionales que se habían iniciado. Acá lo que se necesita es una voluntad política y un equipo de gestión que persista en el tiempo y acuerdos institucionales. Ajá. Porque sin los acuerdos institucionales, la temporalidad de los cambios quedan en una gestión de gobierno y en general estos cambios rebasan el marco de lo que debe ser el calendario de un gobierno. Entonces, si no hay pacto social y pacto político, no hay posibilidad de continuidad de, de, en la profundización de, esto, de, estas, de, esto, de estos cambios. De estos ¿no? temas. Ahora, fíjate que vos varias veces has hablado acerca de la necesidad de cuadros de gestión y de, de cuadros, de, de cuadros políticos y cuadros de gestión para poder llevar adelante esto, en donde el poder político sea quien maneje estas circunstancias, esos cuadros no van a provenir de la policía, tienen que provenir. Ahora, acá es donde yo insisto otra vez con el tema de, vos imaginate, hace unos años, no ahora, Ahora se está dando ese cambio y uno tiene contacto con gente muy joven que está muy interesada en estos temas, pero es, eh, eh, es muy raro porque eh, cuando dicen qué es lo que te preocupa y a qué te querés dedicar, seguridad sus pares los miran como diciendo, Dios mío, querés hacer un servicio. Este es Botón. Este es Botón. Digo, entonces, esto es el cambio ah, que yo digo. Me ha pasado de, en la universidad. Mí, ¿eh? De apoyo cultural, claro, contámelo. Contame, contame. Hey, hay un prejuicio muy grande en la agenda universitaria. Aquellos que investigamos militares, aquellos que investigamos en las ciencias sociales policías, Hay una suerte de lectura muy crítica por parte de muchos colegas diciendo estos son milicos y estos son vigilantes. O sea, todavía la generales. idea de que es un área que no hay que meterse. Claro. Sí, sí, sí, sí. sí, Ahora se empieza a romper, con la, como dice la compañía, con, lo, con, con, la, con los pibes más jóvenes. Hay Entonces, una promoción sub-35. Sub-35 con tesinas, tesis, trabajo de investigación sí. en antropología, en historia, en sociología y en ciencia política. Fabuloso. Quizá tenga que ver con que esa generación no tiene la mochila de aquellos perjudicados juicios culturales que le impedían porque vos para poder tener una mirada crítica de estas cosas. Tenés que tener un cierto cariño al objeto de estudio. Tenés que conocer. Claro. Si el objeto de estudio no es un objeto, digamos... Bourdieu decía, para ser un uh -huh. buen científico social, lo primero que hay que quebrar es el sentido común. Yo digo, el sentido común por izquierda y por derecha. Exacto. El claro. sentido común de la derecha que le da todo el poder y la atribución de la gestión de la seguridad el sentido común histórico de la izquierda que dice, con esto no nos metemos porque son un aparato represivo. Se está superando esto paulatinamente. Sí, sí. Claro. Bueno, venimos... venimos este de un proceso de un país que vivió dictadura tras dictadura y es evidente que una policía eh, violenta y autogobernada en una democracia que perdura, como este es el caso inédito en la historia argentina, no va a poder subsistir. De alguna manera o de otra va a generar tensiones que se va a tener que resolver el tema. Yo no creo que la policía termine gobernando el país, por lo tanto, soy optimista razonablemente en pensar que eh, el poder civil va, va a tomar una decisión al final. Vamos a volver en unos instantes nomás y seguimos con nuestro invitado de hoy, Marcelo Sain, especialista en seguridad sobre las policías bravas en la Argentina. Voces con Historia Los actos más grandes que se han producido en estos últimos seis años en la República Argentina fueron actos de la clase trabajadora organizada... Pero no a través de sus direcciones sindicales, no a través de sus sindicatos oficiales, sino a través de los compañeros, ocupados o desocupados, fueron picando el camino que quería auténticamente la clase trabajadora. Discurso de Raimundo Ongaro, marzo 1968. Hola, buenas tardes. Bueno, quisiera que, por favor, me contestaran algo. O, o, este, la, la instrucción que tiene la policía, eh, digamos que vienen de una instrucción mínima y, de, y vienen de hogares humildes. ¿Por qué? Que es la pregunta. Porque cuando llegan a recibirse, yo sé que deben de tener cierta instrucción, pero son los que más le pegan justamente a... Hola Varela, y Argentina tiene... Habla Juan de Tigre, policía brava, es la que implanta masa acá en el distrito de Tigre, que reclutó a todos los policías exonerados de la federal o de la bonaerense, y la formó en un cuerpo que tiene ahí enfrente de la estación de Carupá para patrullar la calle supuestamente. Buenas tardes, Daniel de Morón, ese mensaje... ¿Por qué la policía bonaerense, aún, uno, aún yendo con la orden de un juez de familia, no traslada en un móvil a ninguna persona con un brote psiquiátrico hasta un nosocomio o una clínica? Se niegan rotundamente. Muchas gracias. Hola, amigos. Lo que me llama más la atención de la policía es este, que la procedencia social de los agentes Casi siempre es, de la misma, es la misma que la de los sectores a los que más reprimen y castigan con más saña. Es este, además de llamarme la atención, me, me, me da mucha congoja. Soy Juan de Villaderina Quería comentar que con relación al tema de los pasaportes, este gobierno no lo incluye en el discurso, pero lo hace. Justamente porque este gobierno hace determinadas cosas, es que la derecha tiene los pelos de punta aunque no esté en el discurso. Muchas gracias. ¿eh? Bueno, los oyentes opinan, preguntan, ¿eh? Hay, alguna pregunta se quedó en el medio, lo de la instrucción, la baja instrucción que reciben los agentes. Alguien me decía, nosotros queremos una policía sueca con sueldos del Ecuador, digamos, ¿no? Y con condiciones laborales del policía eh, de Camboya. Uh -huh. Entonces es, es muy difícil que una policía pueda proteger eh, derechos y libertades cuando a lo largo de toda su carrera no tienen derechos y no tienen libertades como para poder... ¿La sociedad no quiere eso. pagar una policía que cuesta? Es muy, es muy difícil eh, porque todavía no se le ha dicho cuánto es que sale formar una buena policía. Pero ahí había un oyente que había dicho algo que es muy inteligente. No es solamente el tema de la extracción social, sino también el tema de la expectativa que hay. La expectativa de ser policía es la, la expectativa de ser policía brava. La experiencia nuestra de la PCA, en la Policía Civil de la Portuaria, era que cuando ellos se enteraban de que no iban a tener una formación militarizada, eh, basada en la sumisión, no iban a portar armas si no era necesario y solo lo iban a hacer durante el servicio, se iban. Porque ellos querían ser policías bravos. Son policías... atributos del poder. Exactamente. Y en general, bueno, si la extracción social es una extracción social de sectores populares, La estigmatización de la represión de esos mismos sectores es una forma de diferenciación, es una forma de distinción, es Ajá. una forma de negación de lo que realmente son desde el punto de vista social. Yo soy el orden, por lo tanto no soy el marginado. Claro. Claro. A pero... este al cual yo le estoy pegando, es uno igual que yo desde el punto de vista social, pero a través de este dispositivo yo me diferencio de este. Claro. Es como la es diferencia... Es el repudio inconsciente, digamos, a la, a la propia condición social y a la propia condición de miseria. Además son vecinos míos. Claro. Y viven en las mismas condiciones que yo. Y, y en general, este, quizá tengan más derechos si están insertos laboralmente que los que tengo yo como policía. Entonces, esto es una ecuación muy importante. Fíjate, en la clase política argentina nos habla de reforma policial a través de la conversión del policía en trabajador estatal. Esto yo creo que es un cambio fenomenal. Porque cuando hablamos de corrupción policial, estamos hablando del 30% de la cúpula, que es una sociedad comercial hoy en día pero el resto de los policías viven en una situación de miseria absoluta y de indigencia laboral absoluta, es allí donde hay, tiene que haber una estrategia de intervención muy importante. Además esta diferenciación que vos marcás es como nosotros hemos marcado siempre en los conflictos sociales que tienen que ver con la ocupación de, de viviendas o con no querer al otro indigente en la puerta de mi casa y lo único que me separa es un ladrillo de canto. Ni siquiera es una construcción de 40 centímetros. Y esto es alimentado, reproducido por las propias cúpulas, porque les funciona el dispositivo de disciplinamiento que es útil políticamente si esta gente piensa de esta manera. Uh -huh. Si no, no se convierte el aparato policial en un instrumento útil desde el punto de vista político. Entonces, allí hay una cuestión de intervención. Yo creo que también tiene que ver no solamente el tema salarial, sino las condiciones de trabajo y las condiciones profesionales uh -huh. de los policías. Ahora, esto... Es un, es, implica una policía más cara. Hay gente que dice, hay que animarse a reprimir para mantener un orden. ¿Se puede reprimir con la policía en estas condiciones? No. En estas condiciones es un peligro. En estas condiciones estamos el, en, el 26 de, de, de junio del año 2002. Los límites para poder marcar cuál es la gradualidad y la razonabilidad que debe tener una policía cuando actúa en el terreno, más allá de todos los protocolos que se puedan eh, articular, son límites muy difusos. Y por ende, esto Néstor Kirchner lo tenía bien claro, yo no voy a poder resolver los conflictos sociales a través del instrumento policial, sino a través del Ministerio de Trabajo, el Obviamente. Ministerio del Interior, este, y la articulación con las organizaciones sociales. Y no se equivocó, dio la tecla. Es decir, eso ser consciente del instrumento... Se transformó, que... Digo, antes vos, el, ministro, el presidente y el ministro de Economía, yo lo comparo a una batalla como la de la ley de medios. Era una batalla que también era desigual, que también estaban las condiciones, y se dio, y ahora se está empezando, es incipiente empezar a dar esta batalla. Me parece que sí, esperemos que sea. La seguridad pública es un derecho social, y lo que tiene que entender el progresismo, y fundamentalmente aquellos progresistas que gobiernan, es que las víctimas más letales... Eh, con mayor nivel de lesividad, de la inseguridad, son los pobres. Argentina tiene historia. Bueno, nos vamos. Ahora las noticias de Radio Nacional y luego Roberto Porfumo, Gustavo Vergara y todo el equipo de Deportes con su programa Pasión Nacional. Hasta mañana. Chau, chau.